en contacto con Quimey Cabrera, de Docentes Autoconvocades en Lucha de La Pampa. Buenas tardes, Quimey. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Muy bien, Quimey. Eh, la verdad es que nosotros adentro del estudio estamos calentivios, pero este, me parece que no, es, no le toca lo mismo a las trabajadoras y trabajadores que no tienen cargos en la provincia de La Pampa. ¿Qué es lo que está pasando desde que hay cuarentena eh, con, con las trabajadoras, con tus compañeros y compañeras y contigo? Exactamente, Juan, así es, eh, con el tema de, de la pandemia, eh, los docentes suplentes hemos quedado por ahí un poco relegados, ¿no?, de, de, del sistema, bueno, no solo nosotros, sino también los que se han recibido hace poco, que no han podido tener siquiera su primera experiencia, eh, y también diversos profesionales como son los psicopedagogos que también están en esta lucha, y bueno, las designaciones se han irregularizado, por así decirlo, eh, Bueno, empezaron a suceder cosas y nos unimos para empezar a, a blanquear esto que, que está pasando, ¿no? Bueno, veíamos desde el mes pasado, ya en, a principios de junio, se empezaron a manifestar, pusieron en evidencia este, que necesitan con urgencia la creación de cargos este, para quienes no tienen eh, el laburo ahora, este, pero también están reclamando, estaban reclamando desde entonces por la, el pago correspondiente de, de todo lo que se hace, sobre todo porque en la cuarentena descubrimos, Quimei, que los docentes, Trabajan prácticamente todo el día. Exacto, sí. Empezamos eh, reclamando cargos genuinos de, de manera excepcional por, porque entendemos en la situación que estamos, en ¿no? este concepto de pandemia. Este, sabemos que hay un sistema, que hay un estatuto que rige ciertos... Y tiene cierta eh, regularidad, ¿no? Pero de manera excepcional pedimos esto, cargos genuinos, una formación de parejas pedagógicas, justamente para los docentes que sí están con trabajo, que venimos viendo la denuncia de muchos, o la queja de muchos de que están con sobrecarga laboral. Y en primera instancia pedíamos como algo urgente el subsidio que en un momento UTELPA anunció que se les iba a dar, Este, bueno, ese subsidio alcanzó a, alcanzó a pocas personas. Eh, luego, con una reunión de Pedeontá, eh, él nos había asegurado que iba a tener continuidad, nos prometió volver a reunirnos, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido respuestas. La continuidad del subsidio no se dio. Algunos han recibido un segundo llamado para un probable segundo pago, pero no, no a todos, no a todos los que nosotros... Entendemos que, que, somos, que somos muchos. ¿Y a cuántos y cuántas alcanzó? ¿Que me ¿Tienen una idea, un número aproximado, aunque sea? Cuánto, eh, tenemos idea que ha alcanzado alrededor de 200, 200 docentes aproximadamente, pero sabemos que somos en la provincia muchos más muchos más. Muy bien, muy bien. Hablaste a la pasada de las designaciones que se volvieron irregulares, o que ya eran irregulares, si se quiere, porque todos los años en su momento este, surge como un corcho en el agua este, la temática de las, este, de las designaciones de docentes y siempre es novedad en la provincia. ¿Qué pasó este año? Bueno, este año se cortaron por el tema de la pandemia y, y... Eh, cuando se volvieron a regularizar, en realidad hay muchos cargos que están eh, congelados. Eso son, no es algo que sabemos de manera oficial, sino en el boca a boca, el hablar. con, con Pero nosotros conocemos muchos eh, maestros y sabemos que hay cargos que no salen, que hay horas que no se, que no se, no salen a designarse, que no se estarían tomando. O pasa que en secundario y primario eh, es diferente el, eh, algunas cosas del sistema por ahí. En secundario hemos visto que docentes con mucho, punta, mucho puntaje, me refiero a una persona que tiene más de 150, ¿sí? eh, por ahí agarrado suplencias cortitas, ya teniendo otros cargos, entonces pedíamos esta excepción, nosotros pedimos esta excepción de que se priorice a los que no tenemos trabajo. Sabemos que eso pasa por encima de lo que es en realidad el sistema, pero eh, entendemos que somos muchos que estamos sin un ingreso en blanco si no es que uno quiere quitar el trabajo a otro pasar por encima o quitar los derechos que tiene también porque claro claro eso genera un poco de confusión claro claro definitivamente está bien Quimey este lo cierto es que ya en su momento ustedes advirtieron que la paritaria era insuficiente pero que más que nada les dejaba al descubierto porque no se había terminado la discusión ahí con lo de los números y los porcentajes no en paritarias bueno más que nada se trató el tema del del sueldo, que bueno, también hubo mucho descontento, ¿no? Eh, que se aceptó un 12%, pero que se aceptó, no sé, entendemos por qué sí o por no querer este, combatir contra el gobierno o contradecirlo. Y nuestro tema en particular fue mencionado durante las tres reuniones en los últimos diez minutos, porque estuvimos presentes, los, autos, los autoconvocados, y estuvimos presentes en las tres reuniones y tenemos constancia de compañeros que ingresaron a presentar que ha sido tema mencionado, no tema discutido. Mencionado nada más. Sí, no discutido, exactamente. Porque entendemos que de parte de tanto del gobierno como del gremio que representa a los trabajadores y trabajadoras de educación, eh, no tienen aún una idea o un plan de acción o una propuesta para nuestro reclamo. Muy bien. Bueno, Quimei, la verdad es que desde aquel 4 de junio, en donde se autoconvocaron para visibilizar este reclamo de la regularización de las designaciones docentes y pidiendo también por el otorgamiento de este subsidio para todas y todos, este, ya pasó prácticamente un mes y un mes y monedas, y este, no ha habido adelantos, de hecho están convocando para una nueva movilización. ¿Nos contás, por favor? Sí, sí, la movilización que convocamos para mañana viene eh, también en contrarrespuesta de lo sucedido el jueves pasado, que también hicimos movilización, intentando, bah, llegamos a casa de gobierno, pero intentamos llegar a gente de educación que no nos recibió. Este, quisimos ingresar unos dos compañeros, como siempre tratamos de hacer, que ingresara a dejar una nota, un petitorio para que nos firme alguien de educación, casi que fue imposible porque en un momento nos prohibieron la entrada hasta que por fin pudimos este, ingresar con otra compañera, Ingresé yo con otra compañera, a dejar un petitorio, pero no lo recibió ni siquiera alguien de educación, sino de personal docente. Entonces, en respuesta nos movilizamos mañana porque queremos que nos reciba gente de educación. En realidad queremos llegar a más acciones, ¿no?, que, que al fin nos escuche, lo de mañana es una movilización que implica eh, concentración a las 10 en la plaza, para llegar a casa de gobierno vamos a hacer una olla popular y van a haber intervenciones artísticas durante el transcurso de la mañana. Muy bien. Que Kimei, la verdad es que este, es bien entendible que le estén buscando el camino por el lado de eh, alguna autoridad en educación. Con el, con el secretario este, de Trabajo, ¿no volvieron a tener novedad alguna? No, no. Digo no, con Marcelo en Pedontá. En concretar, claro, con Marcelo Pedontá. Habíamos quedado en concretar una reunión la semana pasada que no se dio. Eh, que él básicamente iba a apuntar al tema del subsidio para darle la continuidad que, que nos había prometido, pero bueno, ahora no, no se ha vuelto a dar una reunión con él para analizar, analizar los casos en particular de, de, cada, de cada uno de los docentes, ¿no? era lo que él pretendía. Muy bien, Quimei, la verdad es que esperamos que por supuesto la, el reclamo tenga, lo, el, se le preste la atención suficiente porque sobre todo sabemos que el trabajo de las y los docentes aquí y en, y en cualquier lado es de lo, más, este, de lo más digno que hay, hay que defender la educación pública y eso significa también defender los derechos de las y los trabajadores. Te invitamos a que de, al, al regreso de, de esta movilización de mañana, en algún momento sin que haya pasado mucho tiempo, nos cuentes acá en la siesta que nos fue cómo va a seguir esta relación que por ahí parpadea con las autoridades y cuál es la propuesta para enfrentar la situación que tienen desde docentes autoconvocados en Lucha a la Pampa. Eh, por ahora te agradecemos este encuentro y te invito si querés hacer una reflexión de los tiempos que estamos viviendo, sobre todo con el teletrabajo que ha irrumpido en la vida de las docentes y los docentes de una manera impresionante Impresionante, porque parece que es lo que más espuma está dejando cada vez que uno habla con, con alguien de educación que tiene relación con, con la docencia, esto es, este, ha generado agobio en muchos, en muchas, pero bueno, nada, una reflexión en tus manos, eh, Kimei, y desde ya muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, sí. Esto es todo un panorama totalmente nuevo para todos. El tema de la, de la educación virtual este, es nuevo, ha sido complicado, ha requerido, bueno, sobrecarga laboral, como dije. Este, desde el gobierno se dice que esto se está regularizando, se está tratando, se está manejando como si estuviera todo bien, pero es como vos decís, se escuchan el día a día no solo de los trabajadores de educación, sino también a las familias eh, que se hace complicado, además que por ahí no llega, la eh, o cada, las familias no tienen por ahí lo, los recursos tecnológicos para poder acceder, entendemos que hace falta un poco más, eh, por ahí muchos se conforman con este discurso de decir, la provincia entre todos es una de las mejores, que estamos bien, que se abrió paritaria solo en La Pampa, a diferencia del resto del país, pero siempre se puede pedir más, siempre uno puede apuntar a más, y no me parece una locura esto, sí. Bueno, Ay, sobre que... todo si ese más, eh, Kimei, eh, es reconocerle, Me mejorar, mejorar, eh, mejorar la situación mejor. de algunas y de algunos. No, no, está, claro. está perfecto, es reclamar lo mínimo sí. en todo caso. Quimei, te sí. tenemos en nuestra agenda, así que eh, no te vas a escapar de que te robemos algún pedazo de otra siesta, ¿te parece? Bueno, dale, ningún no problema. Bueno, bueno, gracias, eh, gracias y nos mantenemos en contacto para que nos vayas contando todo. Bueno, dale, gracias Juan, muchas gracias. Hasta pronto. Kimei, Kimei.